imagina un lugar en el que has estado pero quizá olvidaste un lugar que está más cerca de lo que tú crees donde las cosas no son lo que aparentan y las leyes que rigen nuestro universo no son del todo aplicables o están ausentes en este lugar la realidad cambia cobrando matices insospechados torciéndose a veces hasta ser irreconocible y otras se muestran de una manera cruda y verídica ¿Ahí? Ahí termina la realidad y comienza la fantasía, que reina libremente. Pero no por eso, dejas de tener los pies en la tierra. Al contrario, esa fantasía te ayuda a comprender la realidad, observándola desde otro punto de vista. En este lugar, seres superpoderosos pelean por el destino del universo, Individuos dotados de capacidades sobrehumanas se enfrentan a otros que se aprovechan de sus facultades para su beneficio y protegen a los que les temen por ser diferentes. Algunos hombres se sumergen en cruzadas interminables para expiar sus aparentes culpas, e incluso los que han muerto deben de regresar para enmendar algo que en su vida no debió nunca ocurrir. Otros viven en tiempos diferentes al nuestro, en un pasado similar al conocido, peleando contra monstruos, fuerzas oscuras y esas fuerzas que los manipulan, mientras los que viven en un futuro posible, enfrentan a seres amorfos y voraces, que amenazan la vida conocida en la galaxia. Otros, los hijos de la madre tierra observan como los humanos se encaminan a una destrucción, e intentan cambiar eso. ¿Qué lugar es este?, ¿Lo recuerdas o te gustaría conocerlo? ¿Qué nos espera cuando crucemos el umbral de la imaginación? ¿Por qué no lo descubrimos juntos? Vamos a descubrir todas esas sorpresas que nos da el mundo de la literatura fantástica. Vamos a descubrirlo juntos, aquí, en esto que se llama Arkham. Bienvenidos todos a este espacio denominado ARKAM. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Este es un espacio en el que vamos a hablar de todo eso que tiene que ver con la literatura fantástica, todo todo esto de literatura y todo lo que alrededor que tiene esta, ya que este es un universo, un, un mundo bastante, bastante amplio, con muchísimas cosas para compartir todo este todo este universo interesante que tiene la literatura fantástica. Más que un podcast va a tener un corte como de un programa de radio, es lo que lo que pretendemos. Y pues de verdad muchas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo de, de intentar aprender un ratito igual que nosotros, para eso estamos aquí para aprender todo esto este que es tan interesante y todo este mundo que han abierto tantas personas que se han dedicado un poquito a imaginar y a escribir y que pues bueno, nos han dado tantas, tantas y tantas horas de entretenimiento y de, de estudio para este eh, universo. Bien, este primero que nada quiero agradecer y mandar un saludo a un hermano de vida, un amigo in, entrañable de toda mi vida, eh, Armando Ortega, que fue lo fue quien escribió eh, lo que leía al principio. Él lo escribió para un proyecto anterior que teníamos, pero me pareció muy muy adecuado este leerlo en este primer capítulo de este de este serial este llamado Arcan. Así que le mando un saludo, muchas gracias. Espero que algún día lo tengamos aquí platicando de todos estos temas que también le gustan bastante y espero que lo tengamos muy comúnmente de invitado por acá. Esperemos que así sea. Les voy a dar un correo para que me manden todos sus comentarios y todos sus preguntas, comentarios, sugerencias alguna información que quieran ustedes que compartamos con todo gusto aquí vamos a estar para todos ustedes compartiéndola con todas estas personas que quieran escucharnos y que quieran este compartir este este espacio con nosotros y aprender un poquito. Así que les voy a dar la, la dirección es radioarcam gmail.com es eh, radioarcam arcam con k de kilo y H intermedia arcam1 con número Todo en minúsculas gmail.com estamos ahí para que eh, manden todo todo lo que ustedes quieran compartir pues con todo gusto eh, los estaremos eh, leyendo para que esto se vaya haciendo más grande esperemos que así sea y pues esperemos que todo esto vaya fluyendo poco a poquito pero como debe de ser no bien el día de hoy quiero hacer un pe pequeñoñño resumen de todo lo que vamos a hablar en arcrkham para que ustedes se vayan dando cuenta más o menos cómo va a ser y de qué corte va a ser eh, este serial y Y pues bueno, empezando por todos esos escritores pues que de alguna manera tuvieron la imaginación y la voluntad de escribir y empezar con todo este mundo literario y un poco oscuro, por qué no decirlo. Vamos a hablar un poquito de todos esos escritores que algunos están un poco escondidos, pero que vamos a intentar abarcar lo, lo más que se pueda. Así que este bueno, pues vamos a hablar un poquito de aquellos escritores, ayeres con dos de los escritores eh, más sonados que me agradan bastante y que bueno pues vamos a intentar hablar de ellos en todo este serial como es el señor Edgar Allan Poe y el señor Howard Philip Lovecraft que en lo personal bueno pues es uno de mis escritores favoritos eh, Allan Poe tiene muchos poemas, creo que el más común es el, el poema del Cuervo, es el más conocido pero tiene este... Muchos libros y muchos, pues ahora sí que relatos, ¿no? El corazón de la ator también es un, una historia bastante buena de Edgar Allan Poe. La caída de la casa de, de Usher también creo que es del señor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es considerado... Es, sus, sus escritos eran más poemas, ¿no? Más que otra cosa. pero este Pero bueno, sus relatos de terror eran bastante buenos. Él nació un 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts de Estados Unidos y bueno pues desgraciadamente falleció el 7 de octubre de 1849 estuvo casado con Virginia Elisa y pues bueno yo creo que por ahí se inspiró en alguno de sus amores para hacer el cuervo que es un, espero este leer leerlo algún día aquí para ustedes, de hecho esa es la intención también grabar algunos de los cuentos de estos este, escritores eh, o relatos cortos no sé todavía si van a ser parte del serial o, o puede ser un capítulo extra del serial de Arkham todavía no lo sé pero este de que vamos a leer cuentos aquí los vamos a leer para que ustedes los conozcan y te, me den su, su opinión de todo esto eh, también eh, bueno digo del señor Philip Lovecraft este mencionaba yo que era es mi escritor favorito en este género también es estadounidense nació un 20 de agosto y tiene con muchos cuentos, este, muchos relatos. Yo creo que de los más conocidos pues son los cuentos de Tulu que abrió también todo un, un mundo de mitos y un mundo de, de creencias, ¿no? A partir de ese libro de, de los cuentos de Tulu, este, El extraño, la tumba, las ratas en las paredes, tiene muchísimos, muchísimos. Voy a intentar este leerlos por ahí para que ustedes los vayan conociendo, eh, Las montañas de la locura, ya hablaremos en cada serial de, de cada uno de estos escritores especial, de cada uno de sus libros y de sus escritos que dejaron creo que son bastante interesantes no y vamos a tratar de que la gente lea para que platiquemos y conversemos y compartamos todas esas ideas y todos esos pensamientos, sentimientos imágenes que nos provocan todas estas lecturas de estos señores hay este algunos eh, escritores de la literatura fantástica algunos son un poco más escondidos como Jax Casot también Hoffman. bueno obviamente hablaremos de este de Mary Shirley la escritora de, de Frankenstein también hablaremos de ella porque es interesante eh, su novela a mí en lo personal me parece una novela un poquito mal redactada pero es buena de hecho es buena la, la idea y bueno pues obviamente eh, también hablaremos de un punto más eh, cercano a esta fecha por ejemplo Stephen King que es un autor también bastante bueno y que tiene hecho relatos que tiene también estaremos hablando La danza de la muerte, Dios santo, también es, es muy bueno y creo que este merece que, que lo mencionemos aquí. Este vamos a intentar abarcar todo lo que podamos de estos escritores porque a mí en lo personal, bueno, pues me gusta bastante. Todavía no sé el capítulo 2 de esta de este serial de, de Arkham, no sé de qué voy a hablar porque hay muchísimos, muchísimos temas. Yo creo que sería bueno empezar con uno de los pilares más grandes de la literatura fantástica y de la literatura oscura, de la literatura de terror con alguien bastante grande con la novela que ha despertado todo un universo increíblemente porque ha desatado grandes mitos, grandes leyendas, grandes cosas que ha desatado, estoy hablando de la novela de Drácula, de Bram Stoker, yo creo que vamos a hablar el siguiente capítulo de esa novela en especial, porque eh, realmente es una es una historia, es una novela increíble, se publicó en 1897 y hasta la fecha se siguen haciendo adaptaciones, se siguen haciendo una cadena completa de, de la novela de Drácula de Bram Stoker, entonces... Yo creo que yo creo que merece un programa especial hablar de la novela y de lo, de todo este mito de los vampiros que se ha arrastrado hasta los últimos años y de todo este universo que ha despertado impresionante. Es bastante interesante cómo empezó y cómo se fue eh, dando, cómo se fueron dando las cosas para llegar hasta donde estamos con el mito de los vampiros. Eh, yo creo que estaría bastante bien eh, hablar de la novela de Drácula para el siguiente capítulo. Todavía no lo sé porque Hay muchísimos, muchísimos temas, muchísimos, eh, mucha, y hilo de dónde cortar, y de dónde explicar, y de dónde hablar, es realmente algo muy interesante. Bueno, pues creo que esta es la idea de los escritores, esta va a ser una parte literaria muy padre que vamos a tener aquí en Arkham. Espero que, que venga también Armando para que platiquemos con él, él es una persona que también sabe mucho, y pues me gustaría mucho tenerlo por aquí platicando de estos temas. Y digo, de cualquier manera, esto está abierto. Si alguno de ustedes que me escucha quiere platicar o quiere venir a platicar de algún tema en especial, lo invitamos y con todo gusto que hacemos algún capítulo del serial con el tema que, que gusten, con todo gusto lo hacemos. RadioArcam1.com para que todos me escriban sus comentarios y sus sugerencias. Bien, te los dejo con un poquito de música, en lo que damos un respiro, y regresamos para seguir con este pequeño y rápido resumen de lo que va a ser esto denominado Arca acabamos de escuchar es el soundtrack de, de la película de Drácula del 92 del señor eh, Coppola, una estupenda película, realmente es algo increíbles se ganó 4 nominaciones al Oscar y es una película muy buena, se les recomiendo con Kenny Rips, este del señor Coppola, si no la han visto véanla por favor, que es muy buena y también el, eh, lo que escuchemos al principio es el soundtrack del juego de de arkham city me pareció también muy muy bueno empezar con ese con ese soundtrack <risa> lo que lo que estamos oyendo de fondo es es el tema de el señor de los anillos que de hecho este pues también queremos abarcar un poquito los nuevos mundos que recientemente se han abierto a la fantasía como es este el señor de los anillos obviamente y harry potter también creo que sería bastante interesante hablar de tolkien no como el escritor de, de El Señor de los Anillos, vamos a intentar abarcar estos temas aquí en Arkham, pues vamos a profundizar un poquito de, en las novelas y los escritores y en, en todo esta historia de cada uno de, de ellos. Y otro tema que queremos eh, tocar aquí en Arkham es ni más ni menos que los cómics, los cómics que también eh, forman parte de la literatura fantástica y que... Nos han hecho soñar desde niños, nos han hecho imaginar desde niños y con historias muy muy buenas de cada personaje. Mi idea es eh, hablar de los personajes más sobresalientes, tanto de DC como de Marvel, como de Image, como de algunos eh, cómics por ahí escondidos de, de temas este oscuros, hay cómics bastante buenos como el de Ángeles y todo eso. También intentaremos tocar un poquito de anime. El cómic, ahora sí que el año oficial del nacimiento del cómic, es en 1897 es el año oficial porque había tiras cómicas en los periódicos, ¿no? Y pues no, pues sin más ni menos que el primer cómic, como todo el mundo ya debe de saberlo los conocedores deben de saberlo, es en 1938 con el cómic de Acción Comics número 1 y la portada con Superman, ¿no? Que fue el primer superhéroe como tal en el mundo y pues bueno, quisiéramos tocar cada uno de los personajes y de las historias, ¿no? Este, como ahora el nuevo 52, ¿no? o, o lo que vino a ser este la muerte de Superman o eh, Crisis en las Tierras Infinitas, eh, muchas historias que han ido eh, poniendo en orden al universo, bueno, más bien a los universos, ¿no? En cuestión de DC y y en Marvel también tienen sus sus historias eh. Eh, no sé si Bill Guard y, y, y ahora con las nuevas películas que tiene Marvel, pues este se ha hecho un poco más un poco más comercial, por así decirlo. Este sé que me, me van a odiar los marvelitas. <ríe> sé que me van a odiar mucho, pero aquí es eh, decir las cosas como son y, y pues bueno, todo lo que la realidad, ¿no? O sea, sé que me van a odiar mucho porque yo respeto mucho el trabajo de Marvel sus historias y sus personajes son muchos de mis favoritos pero realmente también sé reconocer ¿no? y bueno pues el primero de todo esto fue de DC los primeros fueron de DC y pues este, llevan mucho más tiempo haciendo cómics mucho más tiempo haciendo historias mucho más tiempo creando personajes y creo que este hay que reconocer lo que son las cosas no simplemente el creador de Marvel trabajó muchos años en DC entonces pues de ahí aprendió no como cómo se hacen y además tiene bastantes detalles y bastantes situaciones este marvel pero pues bueno también vamos a intentar tocar es, estos temas y lo que hay un poquito trasfondo de cada personaje o de cada historia ¿no? por ejemplo un dato curioso no sé eh, se toma como fecha oficial junio de 1938 el nacimiento de superman pero realmente superman fue creado en 1935 y hasta el hasta 1938 solamente aparecía en las tiras cómicas de atrás de los periódicos se toma este la fecha oficial de 1938 porque fue el primer cómic de la historia pero realmente bueno Superman es un poco más atrás eh, mi personaje favorito es Batman y también platicaremos de muchas de sus historias y de él como personaje como arquetipos que son Superman y Batman por mucho que los Marvelitas se me echen encima pero realmente el arquetipo llamado batman pues no hay ni quien lo tumbe ni siquiera en el cine lo ha demostrado cada película que saca el señor batman entonces este vamos a estar platicando de todo esto ya me están viendo feo pero es, es la es la verdad no o sea no es porque le vaya yo más a DC ni mucho menos pero vamos aquí a hacer ese tipo de análisis con todas las historias y, y por qué no darle crédito también a lo que ha hecho marvel no esté realmente en los últimos años ha hecho toda una revolución dentro del cine cada una de sus películas que ha sacado películas que realmente son buenas y otras que son pésimas pero pésimas en serio y tristemente, aunque reconozco su trabajo tristemente debo de, de mencionar que ha tenido Marvel un retroceso impresionante de cada una de sus historias y de cada uno de sus personajes que ha llevado al cine porque ya de una historia perfectamente ensamblada ajá perfectamente creada, perfectamente ya teniendo una continuidad, ha tenido que regresar al origen de la historia por las películas que ha estado sacando, ¿no? Entonces realmente este se le reconoce también su trabajo, hay trabajos que incluso superan a por mucho a ese, pero pues vamos a estar aquí platicando también de algunos editoriales un poco más escondidas, ¿no? Como lo que fue Dark Horse Image, ¿no? Que realmente pueden pueden superar en, en varias cosas a los ya conocidos, ¿no? Este él está platicando también de incluso de las películas que sacan, que ha sacado de DC, que ha sacado de Marvel, en cuestión de DC pues es la Warner Brothers, y en cuestión de Marvel pues un, un montón, ¿no? <ríe> un montón de de empresas que tienen derechos de cada uno de sus personajes y con todo gusto. Vamos a estar platicando también un poquito de cine porque va muy de la mano también con esto de la literatura fantástica. Y yo creo que uno de los de las situaciones que vamos a ver aquí es justamente eso, ¿no? Cómo es que se entrelaza el cine con la literatura y cómo se entrelaza también algunas series de televisión. Yo creo que también uno de los universos que se ha creado a partir de la Nada, y perdón que lo diga, es una película y una y una saga que va muy de la mano con los cómics, muy de la mano con el cine y muy de la mano con la literatura. Y estoy hablando de Star Wars, que es una de las de las sagas más importantes que ha dado el cine. Importantes no tanto por lo buena, sino por todo lo que ha provocado, ¿no? Que incluso hasta nuestros días, digo, Disney está a punto de sacar el episodio 7, que tengo mucho miedo. <ríe> por cierto, me da mucho, mucho miedo de, de lo que vaya a sacar o de lo que vaya a ser eh, Disney con Star Wars la verdad es que pues bueno ni siquiera George Lucas pudo repetir en cuestión de calidad y de situaciones su primera trilogía ¿no? entonces la verdad es que quien sabe como vaya, vaya a quedar el, el, el episodio 7 de Star Wars y pues de algunos eh, otras películas que bueno no tienen mucho que ver con la literatura fantástica pero que van de la mano con la ciencia ficción que uno de los exponentes de la ciencia ficción es Isaac Asimov y que pues también estaremos hablando de él, igual de Julio Verne igual de muchos, muchos otros autores que, que están por ahí escondidos y que tienen verdaderas joyas en la literatura. Esperemos tener toda la información eh, adecuada para dárselas a ustedes. También vamos a, a, a tocar los temas un poquito de, de las series de televisión, como decía hace un momento porque también algunas van de la mano con muchos de la literatura. De hecho, hay eh, muchas series o películas que se basaron mucho en la literatura para poder producir y, de, y hacer sus, sus proyectos. Quiero decirles que pues vamos a, a intentar que todo esto vaya creciendo, porque y para que aprendamos todos de todo este mundo de la literatura, para despertarles esa ese impulso de leer, porque es es bastante bueno, y eh, nos deja muchas cosas aprendemos muchas cosas de la, de la lectura, entonces para que aquí este, vayamos viendo cómo está ese mundo de la literatura eh, fantástica este me recuerdan por ahí, me están recordando <risa> por ahí que efectivamente si sí, también vamos a tocar este los temas, de la, como dije, de la novela de Frankenstein, pero también del hombre lobo que también se ha hecho un mito eh, bastante bastante grande, a raíz de las novelas y de, y de todo este mundo fantástico al que nos invita a entrar a los libros entonces también debemos estar eh, hablando de el hombre el lobo y todo lo que se ha desatado como las películas y también todo un universo yo creo que tan, tan amplio y tan grande como los vampiros también creo que este vamos a estar hablando de algunas eh, cuentitos de terror y de algunas novelitas que andan por ahí escondidas, hay un cuento que se llama No se duerme en el metro es conocido como el vampiro del metro y bueno pues espero este, leerlo por aquí en algún momento está muy bueno el cuentecito ya que se, pues, se relata en la ciudad de México, es una buena un buen cuento de terror este de suspenso también y se desarrolla todo en el metro de la ciudad de México, creo que es es muy bueno y bueno el, el metro encierra tantas tantas mitos y tantas leyendas también por ahí que bueno iremos rescatando todas esas eh, lecturas, si sí, también me recuerdan que vamos a hablar un poquito también en algún capítulo de lo que es el caballo de troya que también es parte de la literatura también fantástica y que desató muchas cosas también fue algo muy importante y este y pues vamos a intentar eh, tener la información para compartirla con ustedes vamos con un poquito de música nuevamente les voy a a regalar un poquito de soundtracks <risa> en lo que en lo que vamos a adentrarnos en este mundo de la literatura y regresamos para el último parte de resumen de lo que va a ser este serial de Arcan y les voy a, a mostrar un soundtrack muy famoso dentro del mundo de, de los cómics y dentro del mundo también del cine. Les voy a regalar, digo, yo yo creo que ya todo el mundo ha escuchado estas canciones, ¿no? Pero pues se les quiero regalar en este momento y es el soundtrack de la película de superman que bueno realmente más grande que la película fue yo creo que el soundtrack que todo el mundo conoce la tonadita de superman ¿no? entonces este vamos a escucharla y ahorita regresamos para la última parte de este resumen les recuerdo el correo para que me manden todo lo que ustedes quieran es radio arkham gmail.com este Arkham con K de kilo y H intermedia, Arkham, radio radioarkham1, con número, arroba gmail.com, radioarkham1, gmail.com. Bueno, pues ya ya estamos de regreso. Este, como les comentaba, lo que acabamos de escuchar pues fue el soundtrack de la película de Superman de 1978 con Christopher Reeves. Este, realmente el soundtrack ha superado muchísimas cosas todavía hasta nuestros días. Este, la gente recuerda esa tonadita de este soundtrack. Ya salió una película más de superman ya salió otra película más de superman y la gente sigue recordando más esta tonadita de 1978 pues nuevamente estamos aquí en arkham imaginando y adentrándonos a este mundo de la literatura y de la literatura fantástica que es nuestro principal tema aquí en arkham y pues bueno también vamos a intentar tocar el tema de la música que va muy muy de la mano con la literatura con algunos grupos eh, que han sacado temas con los soundtracks de las películas de, de los sí. libros no estaría padre voy a intentar cada libro que les recomiende en cada capítulo o de alguna novela en especial que estemos hablando voy a intentar eh, recomendarles Eh, alguna canción o algún algún soundtrack para que en lo que le están leyendo estén escuchando eh, algo de música porque también va muy de la mano, nos hace imaginar, nos hace eh, sentir eh, la música y estaría padre que estén están leyendo, también estuvieran escuchando algún tipo de sonido para que eh, se puedan ustedes adentrar un poco más en la lectura Y disfrutarla un poco más también también me, me recuerdan que este me faltaron algunos escritores obviamente este es un resumen muy cortito muy pequeñito de todo lo que vamos a intentar abarcar aquí este pero bueno una de las del también de los de los mundos que se ha abierto en ese universo eh, vampírico a raíz igual de, de la novela de drácula Pues es ni más ni menos que estoy hablando de, de Anne Rice, que hizo Entrevista con el Vampiro, que hizo Lestat, el Vampiro, la Reina de los Condenados, que fueron secuelas este muy buenas y que bueno, pues es, simplemente se hizo la película no de Entrevista con el Vampiro y hay algunas versiones también de, de La Reina de los Condenados y del Lestat por ahí escondidas en el mundo cinematográfico, pero también vamos a, a tener un capítulo especial de Anne Rice y de su mundo cinematográfico. De, de vampiros vamos a estar aquí hablando como les decía vamos a intentar recomendarles algunas eh, canciones también hay algunos grupos por ahí que nos hacen adentrarnos un poco más a la lectura y a la literatura y más la literatura fantástica nos nos hacen eh, viajar Ot otro tema que también me parece eh, que vamos a estar tocando aquí es un tema que a lo mejor a muchos no les va a gustar pero que también va muy muy de la mano con la literatura y estoy hablando de los juegos de rol. Los juegos de rol que este que bueno, realmente es todo un mundo también, es todo un concepto que se maneja de los juegos de rol. Simplemente el de los juegos más famosos de los juegos de rol es Calabozos y Dragones, creo que fue el primero, entonces este pues va va de la mano con la literatura fantástica y el de vampires que también bueno pues es cosa de vampiros pues sería bueno que tocáramos el tema realmente porque también es todo un mundo yo creo que vamos a invitar al buen Rodo para que venga a este a hablarnos el que fue este máster en juegos de rol que nos venga a platicar qué son los juegos de rol y, y platicar de cada juego ¿no? eso estaría muy interesante, hay, hay juegos de Star Wars también hay juegos de Batman, juegos de ninjas Este, hay muchos juegos de rol en, en el mercado y pues vamos a intentar tocar el tema aquí eh, de los juegos eh, de rol y de música también eh, como comentaba yo hace un momento entonces eh, pues a grandes rasgos es lo que vamos a tocar aquí en Arkham este mundo de la literatura fantástica y que abarca tantos y tantos temas y tantos y tantas cosas que realmente este es un universo increíblemente grande para ir eh, tocando cada tema pues vamos a necesitar algo de tiempo digo, con la ayuda de ustedes pues vamos a ir tocando los temas que ustedes también vayan sugiriendo por supuesto, y como les decía este pues bueno, yo creo que el siguiente capítulo eh, todavía no lo sé pero yo creo que voy a tocar el tema de, de Drácula, que es un, un, un pilar impresionante del mundo de la literatura fantástica de la, de la literatura oscura es un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de abarcarlo aquí todo, con toda la información y todo este los datos que se requieren para este tema. Eh, les recuerdo una vez más que pueden escribirme para todos sus comentarios, todas sus eh, sugerencias, preguntas o algo que ustedes quieran compartir. Con todo gusto, pues aquí vamos a estar eh, recibiendo sus correos y sus comentarios. Eh, el correo es Radio Arkham. Uno, arroba gmail.com radio arkham, arkham con k de kilo y h intermedia eh, arkham1 con número gmail.com radio arkham gmail.com bueno pues ahí voy a, voy a estar al pendiente de todo lo que ustedes me manden por correo para que este podamos pues aquí compartirlo con toda la gente que tenga el bien escucharnos pues vamos a estar aquí y pues bueno, solo me resta decirles que este pues es a grandes rasgos lo que vamos a intentar tocar aquí nuevamente eh, lo repito y bueno, solo me resta decirles a todos ustedes que muchas muchas gracias por, por escucharnos eh, muchísimas gracias por ese tiempo que han ustedes dedicado a escuchar esto y espero que les guste espero que haya mucha gente que quiera formar parte de este serial de Arcan que quiera formar parte de este eh, lugar de Arcan en una de las celdas, no, porque aquí lo que se imagina es todo un mundo, todo un universo increíble, lo que imaginamos, lo que pensamos. Y pues este los espero aquí para nuestro siguiente capítulo de Arcan. Pasen bonito tengan mucha suerte, sean muy felices lean mucho por favor para que compartan con nosotros todas sus lecturas y nos estamos viendo por aquí muy pronto efectivamente me están este, recordando una vez más que les diga yo que voy a intentar subir eh, un capítulo por semana, esto va a ser semanal este así que pues bueno esperen los demás capítulos de, de este y bueno como le, les digo es un corte más que de podcast... y Desde un programa de radio... Y pues ya estamos en... En proyectos para hacer más seriales... Como programas igual... Pues para que estén al pendiente... no sí les, este, les pido que nos vayan recomendando... Por favor... Y que muchas más personas vayan escuchando esto... Y espero que... Que esto vaya por buen... Camino... Bueno... Les voy a dejar también con otro... Con otro soundtrack... Este es un soundtrack... De Batman justamente de Batman Billiz. Batman inicia. <ríe> ya están regañando de Batman inicia. Los dejo con esto. Muchísimas gracias. Pues espero que que nos sigan en cada uno de los capítulos, en cada uno de los seriales que tenemos pensado para ustedes. Muchísimas gracias. Pasenla bien y suerte.